¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Ponteal. Hemos tenido días muy calurosos, como ustedes saben. Es difícil para mucha gente soportar colores. Es muy triste ver a, a gente que tiene que estar fuera de sus casas como para escapar del calor eh, así como esa imagen gente sufre ahora en, en verano también les toca sufrir y bueno, ante situaciones complicadas hay, es imposible no no referirse al incendio ...que está ocurriendo en este momento en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Está en todas partes, en todas las redes, se dicen tantas cosas. Algunas tienen asidero, otras no, pero... ...vamos a comentar un poco ese tema. Existen muchas evidencias, no lo puedo afirmar categóricamente existen muchas evidencias de que el, los incendios fueron provocados entre ellas unas imágenes satelitales donde el incendio empieza en tres puntos en form, en un triángulo equilátero eh, empiezan los tres puntos al mismo tiempo existe también otra evidencia son el hecho de que algunos pueden personajes en Hollywood que seguramente deben llevarse muy bien con, con los dueños de Hollywood que son también los dueños del mundo eh, que vendieron sus casas no el día anterior, sino el año anterior y existe otra evidencia que son que se dieron de baja más de 10.000 pólizas de seguro por viviendas en Los Ángeles, California. Porque se dieron de baja por distintas razones. Las subieron escandalosamente, por ejemplo, tres o cuatro veces, y los que las habían contratado no las pudieron seguir pagando. Se las dieron de baja. Y y eso no no tiene ninguna explicación digamos cómo es posible que yo contrato una póliza que me cuesta x cantidad eh, en forma unilateral me la me la suban 3 o cuatro, cuatro veces no tiene no tiene sentido digo o sea no, no no tiene lógica no tiene fundamento no tiene nada o sea, entonces la, la opción que tengo yo es no seguir pagándola y por tanto la donde baja esas son evidencias de que hay un poder oculto tras los incendios. Que es lo que yo creo también, además. Bueno, también se ha dicho que es castigo divino sobre algunas personas afirmaron contra Dios. Justamente en un... Acaso la ciudad más del mundo, Los Ángeles, California, una especie de Sodoma y Gomorra, eh, en una premiación de actores se despreció a Dios el día anterior o dos días antes. Es posible que, si bien es cierto, Dios no empezó esta esta catástrofe, la haya, haya contribuido a que se expandiera, porque se habla de vientos que no son comunes en esa zona, nunca. Y el viento, ustedes saben que sirve para expandir los incendios. Piensen ustedes que allá están en invierno, y sin embargo los, in los incendios han, han, han prendido con mucha facilidad igual. Entonces, puede que el clima haya influido algo. Eh, no hemos tenido... Eh, mensaje al respecto pero sí eh, probablemente lo vamos a tener pronto y y si hubo una mano divina ahí fue para para expandirlo para para aumentarlo pero no para comenzarlo. Se habla de que el objetivo de las grandes élites dominantes, los globalistas, el mismo Trump le echó la culpa a los globalistas, el mismo Elon más que tiene 6.000 satélites, tiene más ojos que nadie en el mundo, eh, le echó, que forma parte ahora del gobierno de Trump, eh... También le echó la culpa a los globalistas. Entonces, existen muchas evidencias, como digo, de que fueron el poder oculto el que está detrás de los incendios. El objetivo sería, según lo que ellos mismos, los mismos globalistas dicen, son las ciudades de 15 minutos que hemos hablado aquí en este micrófono muchas veces. Eh, ciudades pequeñas donde tengan se donde las personas se circuncriban a, a un barrio y quizás sean la ciudad y que ningún desplazamiento demore más de 15 minutos es una ciudad que significa tiene una lógica pero también eh, una limitación limita a un encierro eh, eh, se limita solamente a tu barrio de ahí no sales eso es más o menos el objetivo Eso fue una parte de la agenda 2030 que hemos conversado con Tedius auditores, muchísimas veces. Entonces, vamos a comentar algunas cositas que tenemos al respecto. Amordazado en la industria de Hollywood polcristiano y por y de derecha Mel Gibson hace un llamamiento a los patriotas Mel Gibson, ustedes saben quién es Mel Gibson. Para sensibilizarse sobre el tráfico de niños y la pedofilia globalista que Hollywood quiere ocultar. La casa de Mel Gibson desapareció, para que ustedes sepan. En los incendios Él ha hecho la guerra contra los dueños de Hollywood. Incendio en Los Ángeles sería provocado. La sinagoga no se ha quemado en medio como una isla. Curioso que hace muchos meses, muchos famosos de Hollywood pusieron en venta sus casas. ¿Acaso algo sabían? quería la élite del cine tapar todas las pruebas de la pederastía? Había lonas de color azul, de nuevo. El mismo color que en Hawái. Para proteger ciertas casas pusieron unas lonas de color azul. Hemos hablado de ese tema. Esto es el proyecto Rayo Azul. El, el, el algoritmo no es que hay una persona disparando los rayos, sino que el algoritmo reacciona al color azul como que, como que fuera... El cielo Y el, el rayo no se dispara hacia el cielo, sino se dispara hacia los objetivos que están abajo. Entonces cuando ve un, una cosa de color celeste o azul, no dispara. Justamente los seguros de hogar cancelados poco antes o con subidas tremendas. ¿Quiénes son los dueños de las aseguradoras? Pregunta el artículo. Y aquí cambiando un poco de tema, después de que perdiera un poco el impulso el programa de armas biológicas, que son las vacunas, ahora la herramienta más poderosa para impulsar la Agenda 2030 es la farsa del cambio climático. Mediante geoingeniería, crear el caos climático y alimentar la farsa climática por la actividad humana para justificar encierros y esclavizarnos con la cuota de CO2. Todo un despropósito y un insulto a la inteligencia, ya que el CO2, que actualmente es un 0,04% en la atmósfera, es el gas de la vida. O sea, es necesario. Cualquier pequeño descenso afectará el crecimiento de las cosechas y tendremos hambrunas a nivel mundial. Con la cuota de CO2 personal, la identidad digital, la moneda CBDC y el sistema de puntos, como un crédito social, ya tiene todos los elementos para aplicar la dictadura y esclavitud total, la tiranía. Ese es el, el plan. Y a propósito de ese plan, vamos a compartir con ustedes un interesante artículo. Más de 1.600 científicos internacionales coinciden en que la crisis climática es una noticia falsa. Un total de 1.609 científicos y profesionales de todo el mundo, entre los que se incluyen varios premios Nobel, firmaron una declaración que descartaba la idea de emergencia climática global. Según ese grupo de expertos, que se identifica como CLINTEL, no existe una emergencia climática. Por lo tanto, no hay motivos para el pánico y la alarma. Nos ponemos firmemente a la dañina y poco realista política neta de CO2 cero propuesta para el 2045. En su lugar, opte, opte por la adaptación de mitigación. La adaptación funciona cualquiera sea la causa. Científicos internacionales están haciendo sonar la alarma sobre el mito del cambio climático provocado por el hombre. Creer en el resultado de un modelo climático es creer en lo que han puesto los creadores del modelo. Este es precisamente el problema del debate climático actual, en el que los modelos climáticos son centrales, continúa la declaración. Añade, la ciencia del clima ha degenerado en una discusión basada en creencias, no en una ciencia autocrítica sólida. No deberíamos liberarnos de la creencia ingenua mo en modelos climáticos inmaduros. El grupo destaca la hipocresía de los alarmistas climáticos respecto al CO2 en la atmósfera. El CO2 no es un contaminante. Es esencial para toda la vida en la Tierra. Más CO2 es beneficioso para la naturaleza y hace verde nuestro planeta. Afirman los científicos, el CO2 adicional en el aire ha promovido el crecimiento de la biomasa vegetal mundial. También es rentable para la agricultura, ya que aumenta el rendimiento de los cultivos en todo el mundo. Los científicos también disipan los mitos acerca de que el cambio climático causa más desastres naturales. El ritmo al que las temperaturas han aumentado desde que terminó la pequeña edad de hielo en 1850 y las políticas propuestas por los gobiernos para abordar el supuesto problema. La ciencia del clima debería ser menos política, mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas, propone el grupo. Los científicos deberían abordar abiertamente las incertidumbres y exageraciones en sus predicciones sobre el calentamiento global, mientras que los políticos deberían contar desapasionadamente los costos reales, así como los beneficios imaginarios de sus medidas políticas. Entre los firmantes se encontraban dos premios Nobel, John Francis Clauser e Ivan Kleeber, ambos físicos. En una declaración, Clauser señaló, la narrativa popular sobre el cambio climático refleja una peligrosa corrupción de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas. Ha sido promovida y extendida por agentes de marketing em de empresarial, políticos, periodistas, agencias gubernamentales y avistalistas, todos igualmente equivocados. En mi opinión, no existe una verdadera crisis climática continuo. John Christie, climatólogo y profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Alabama, en Huntsville, y director del Centro de Ciencias del Sistema Terrestre, dijo, para los Estados Unidos contiguos en su conjunto, los últimos 10 años, han producido solo el número promedio de registros. La década de 1930 sigue siendo la campeona por producir mayor cantidad de 100 días de temperatura en un año. No hay emergencia climática. Surge en el contexto del tiempo de la creación que comenzó con el Día Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación. El panel intergumental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas ha declarado que actuar ahora con mayor urgencia significa que nos perderemos nuestra oportunidad de crear un mundo más sostenible y justo. Debemos transformar las políticas públicas que gobiernan nuestras sociedades y dan forma a las vidas de los jóvenes de hoy y mañana. Está claro que las naciones más ricas han contraído una deuda ecológica que debe ser pagada. Los líderes mundiales que se reúnen en la cumbre COP28 en Dubai deben escuchar a la ciencia e instruir instituir, perdón, una transición rápida y equitativa para poner fin a la era de los combustibles fósiles. Eso es la narrativa que ellos critican, que es la de la ONU. Bueno, aquí este tipo de cosas no es interesante, pero lo que sí es interesante es un pequeño audio de un de un científico que se llama José Antonio de la Rica, un español que habla del brillante testimonio que desmonta todo el cuento climático. Vamos con el audio. Esto es un montaje eh marcha por la máquina fenomenal Bandai y no tiene nada que ver con la energía. El CO2 es el mejor de los gases naturales Y después de 34 años de machacar con información falsa y tendenciosa, se ha convertido en un contaminante, en un gas tóxico para la naturaleza y para nosotros mismos. Eso es un absurdo. En estos 34 años las propiedades físicas, químicas y biológicas del CO2 son no han cambiado para nada. Lo que ha cambiado es la opinión pública respecto al CO2. Y esto ha cambiado de una forma interesante. Porque tal sé yo, lo que hay es la intención de poner un impuesto especial nuevo y además muy fuerte sobre este gas. Hay que tener en cuenta que los seres humanos producimos CO2 para todo a respirar, para comer, para fraticar, no importa. Establecer un impuesto sobre el CO2 supone y significa una cantidad de dinero al cabo de un año, verdaderamente, fabulosa. Y de hecho, no son impuestos futuros y, y, y quizás sí o quizás no, no, no. no La industria ya está pagando sus impuestos. El segundo paso es que empecemos a pagarlo los particulares, es decir, que además de pagar un impuesto fuerte por comprar gasolina, paguemos otro impuesto fuerte por usarla. Y esto es un disparate, porque es lo mismo que pagar un impuesto por comprar y un segundo impuesto por comérnoslo. Sí. La vida en la Tierra no ha sido de componentes. El CO2 de la atmósfera, que hace 3.800 millones de años era abundantísimo, había un 18%, mientras que de oxígeno solo había un 1% el agua de los mares y la energía del sol. Esos tres componentes son los componentes básicos de la vida. Por supuesto, el más básico de todos el CO2. A partir de ahí se creó la vida. Esa vida se alimentó de CO2 y fue transformando CO2 en oxígeno. La respiración de las plantas y las bacterias vegetales lo que hacen es respirar CO2 y producir oxígeno. La vida animal usa el proceso o tífero. Exactamente contrario. Lo que hace es tomar oxígeno del aire, quemar ese oxígeno con la materia orgánica que, que nos dan las plantas y producir CO2 como residuo. Es decir, que en la naturaleza el CO2 no solamente es el más esencial de todos los gases, porque es que es el creador de la vida. El polmo es un gas con el peso del tiempo. La eh, cantidad de CO2 en la atmósfera ha ido viendo progresivamente medida que aumentaba la cantidad de oxígeno. porque plantas, durante millones y, millones y millones de años, han estado respirando CO2 y devolviendo oxígeno a la atmósfera. Ahora, en estos momentos, la cantidad en la atmósfera es de 0,04. Digo 0,04. El centricidio oxígeno es de 21%. Es decir, 550 veces más oxígeno que CO2. El CO2 no es, no es solamente un gas valiosísimo, es que encima es esquisísimo, esquisísimo profundamente la vida de las plantas. Es que hay muy poco CO2, pero yo salgo al campo y veo una cantidad de materia orgánica, veo de todo, y digo, ¿estas plantas de qué viven? Si, si solo hay un 0,04, o sea, no podemos eh, eh, que siga disminuyendo. En pocos miles de años se sigue disminuyendo la de oxígeno, digo, de CO2 en la atmósfera, se parecería a las plantas y eso se parecería a nosotros. Reocuparnos porque hay un clín más de CO2 en la atmósfera, qué es lo que producir nosotros, es absolutamente ridículo, fuera de toda lógica y de toda sensatez. Gente, yo en el año 19 que hice una pequeña encuesta sobre la cantidad de CO2 que producen los humanos y la que producen los automóviles. La respuesta media es que los automóviles producen mil veces más. Mil veces más. De los estudios pertinentes Y la realidad es que el automóvil y los seres humanos producen casi la misma cantidad de CO2. Bien? Pero la gente, la sociedad, cree en estos momentos que el automóvil produce mil veces más CO2 que el, que el, que el ser humano. Y entonces dice, bueno, claro, que cantidad monstruosa de CO2 la naturaleza no la puede aceptar. Pero ¿Cómo monstruosa? Si es la misma que producimos nosotros. Es una cantidad insignificante. Es sumarnos a la masa de gente y cada día es más que exige que se le diga, no que se le tome el pelo y que se le... El CO2 en estos momento es un instrumento de manipulación. Lo que el panel intergubernamental para el cambio climático ha metido en el cerebro de la gente, que es que el hombre es el responsable del cambio climático y del calentamiento de la Tierra, es falso, absolutamente falso la atmósfera se enfría y se calienta por razones naturales nosotros nos vamos a vivir un momento en que la atmósfera de la Tierra se está calentando podemos evitarlo, es lo que nos atoma pero esto de pensar que somos los malvados los seres humanos y que estamos produciendo nosotros el cambio climático es totalmente falso nada más que son un recurso para decir ¿sois malos? pues ahora condenamos a pagar Bueno, ahí teníamos un entendimiento interesantísimo audio respecto del tema del CO2 un científico eh, muy eh, renombrado hablando del tema dejando en ridículo la la absurda la absurda eh, yo diría el insulto a la inteligencia que es esta propuesta de la de la agenda 2030 y de la onu realmente es un insulto a la inteligencia y un insulto y, y se ríen de nuestra ignorancia y por eso que hablan de que el co2 es dañino y este científico dice que tenemos muy poco co2 y que cuidarlo más ¿no? o sea es absolutamente al revés el co2 es necesario para la fotosíntesis Cualquiera de ustedes, queridos auditores, lo puede consultar en diccionario o en, o en Google o en Internet, en cualquier parte. Entonces, es sustento de la fotosíntesis. Y sin fotosíntesis no hay vida vegetal y, por ende, no hay vida animal. Nos morimos todos. Entonces, es absurdo. Como tantas mentiras que la, lo están nos están metiendo en la cabeza. Y como la gente es ignorante se queda con el dicen entonces con el dicen mañana nos van a decir dicen que tenemos que tirarnos por la ventana y lo vamos a hacer si nos tienen dominados mentalmente bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a compartir justamente para entrar en, en este tema un audio El almirante Brad Cooper, subcomandante del Comando Central del Ejército de los Estados Unidos, ETKOM, ha hecho una visita de alto nivel a Israel que ha desatado las alarmas militares de la región. En conversaciones con el general de división Amir Barán, subjefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, se discutió un tema que podría cambiar el curso de la La posibilidad de un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares de Irán. Según una fuente de reconocido diario israelí, The Idiot Abroad, las conversaciones sí. entre los dos líderes militares estuvieron centradas no solo en la creciente amenaza nuclear de Irán, sino también en el suministro de armas a Israel, un tema previamente congelado por la administración del presidente Joe Biden. Este suministro de equipo militar vital podría ser reactivado lo que indica una intensificación en los preparativos ante el potencial de un conflicto militar. La durante su estancia en Israel, Cooper y Barran realizaron una visita estratégica a diversas bases aéreas israelíes, entre ellas la crucial base de Nevatim. Esta visita no solo sirvió como un recorrido protocolar, sino que fue un ejercicio de coordinación cooperativa entre los dos países en donde se analizaron escenarios de interacción entre las fuerzas armadas de ambos países, en el caso de que se considere un ataque a los objetivos estratégicos de Irán. En la base de las fuerzas de élite de ambos ejércitos, se prepararon para lo peor, diseñando tácticas conjuntas ante una posible confrontación. En medio de este dramático giro de los acontecimientos, un portavoz del ejército israelí, Destacó que uno de los puntos más relevantes en las conversaciones fue la amenaza global que representa Irán, pero también la creciente preocupación por las operaciones en Yemen. Los representantes de Israel y Estados Unidos hablaron sobre cómo enfrentar no solo la agresión nuclear iraní, sino también la amenaza de misiles provenientes de otras regiones de Medio Oriente, específicamente desde Yemen, donde el conflicto podría tener repercusiones de escala global. La agenda de la reunión no solo se limitó a estrategias militares, sino que incluyó también temas de vanguardia como la cooperación en defensa antimisiles y ciberseguridad. Con el continuo aumento de los ataques cibernéticos y la amenaza de tecnologías bélicas avanzadas, ambos países reconocen la necesidad urgente de de mejorar sus defensas en estos campos, especialmente para enfrentar los desafíos que Irán y otros actores regionales podrían imponer en el futuro. Lo que está claro es que la situación en torno al programa nuclear iraní sigue siendo un punto de tensión crucial. Israel y Estados Unidos han expresado su preocupación por el desarrollo acelerado de las capacidades nucleares de Irán, acusando a Teherán de estar en una carrera armamentística con fines militares. Por otro lado, Irán ha mantenido una postura firme insistiendo en que su programa nuclear es completamente pacífico y tiene como objetivo solo la producción de energía. Este encuentro entre Cooper y Varane marca un antes y un después en la cooperación estratégica entre Estados Unidos e Israel con implicaciones que podrían desencadenar una serie de eventos geopolíticos en las próximas semanas. En un contexto de creciente inestabilidad en Medio Oriente, la posibilidad de una intervención militar conjunta contra Irán ha comenzado a tomar forma y con él el futuro de la región podría estar a punto de cambiar para siempre. De acuerdo a la información que... Ahí tenemos... Ese audio respecto del evidente peligro de un ataque por parte de combinado entre Estados Unidos e Israel a las instalaciones nucleares de Irán de hecho Trump hace unas semanas atrás dijo que Irán debía atacar a instalaciones nucleares de Irán y ahora parece que se está eh, se está coordinando ese ataque porque ¿Para qué se juntan esos generales pausamidenses e, e, e israelíes si no es para coordinar un ataque de esa naturaleza? Se necesitan, para atacar un, un... ese tipo de blancos, que son profundos, que están bajo tierra, se necesita un avión especial, que es un bombardero B-2 que tiene Estados Unidos, furtivo, Y por lo tanto, por eso que necesita... Israel no tiene no tiene las condiciones para atacar un, un blanco así. Porque solamente tiene casas no tiene estos bombarderos. Y, y para eso se necesitan unas bombas especiales para perforar búnker. Y... Si bien es cierto, no son bombas atómicas, pero son bombas de mucha capacidad de, de penetración. Entonces... Por otro lado, Putin advirtió hace... Cuando Trump dijo eso hace una semana atrás, Putin advirtió sobre la misma, eh, de que no se atrevan a atacar las instalaciones nucleares de Irán. Recordemos que Putin, Irán y Rusia tienen un convenio de cooperación mutua en el, en el ámbito militar. Entonces, Putin dijo que respaldaría cualquier ataque, apoyaría a Irán en caso de ataque, a su país así que esto asegura un conflicto de los mismos frentes de, que han est que están en que han estado guerra en, en Ucrania ahora se fueron para medio oriente se fueron para medio oriente porque Estados Unidos se dio cuenta que Ucrania está perdida ahora Trump cambia el escenario cambia la cara van a van a impulsar la negociación de cualquier salida el mismo Trump ha dicho que públicamente que los los las, las tierras que están perdidas Ucrania tiene que cederlas no hay alternativa si no entienden eso entonces no, no no hay nada que hacer entonces y Aparentemente Zelensky no lo entiende así entonces se está transformando en un obstáculo para la negociación y en un momento determinado les va a molestar Así que puede pasar cualquier cosa ahí. Hemos conversado de ese tema muchas veces. Pero se están yendo. Estados Unidos está dejándole un poco Ucrania a Europa para que terminen esa guerra como sea, porque ya la velan por perdida. No va a seguir invirtiendo plata ahí. Y, y se va al foco que es Israel, Medio Oriente porque el Medio Oriente le da le da dividendo a Estados Unidos. Irak, Siria, Libia le dan petróleo. Y no es que se lo vendan, sino que Estados Unidos lo roba, lo saca, porque esto fue el, el resultado de la primavera árabe. Como Estados Unidos tiene sus reservas de petróleo en Alaska que no las toca y la mayoría de la producción de petróleo es petróleo de Quito, que es de máscara y produce una contaminación brutal en los terrenos, están trayendo el petróleo de Siria, de Lidia y, y de Irak. Y ellos lo disfrazan de que se lo sacan los terroristas. Usan a terroristas para sacar ese petróleo. Entonces, ante la imagen, ante la gente, ante la masa ignorante, en la televisión les dicen no, pero el petróleo no es de Estados Unidos, lo saca Estados Unidos sí. son los terroristas los que se roban el petróleo pero esos terroristas lo venden <ríe> y lo mandan a los canales oficiales entonces en el fondo se lo están robando los terroristas para Estados Unidos Estados Unidos e Inglaterra son los mayores ladrones que han habido en la historia de de Las guerras se hacen solamente para robar, como decía Eduardo Galeano. Entonces, Estados Unidos va a defender sus intereses allá, su petróleo, por eso que se va al Medio Oriente. Tiene que defender su petróleo y tiene que defender a Israel, porque Israel es el reflejo de lo que son... Las eleccionistas que son las dueñas del dinero en Estados Unidos. Entonces si Israel dice, ah, Estados Unidos tiene que correr y darle en el gusto. Así funciona. Ustedes ven que el presidente, de, el primer ministro israelí llega a Estados Unidos. Y parece que manda más que el de, de Estados Unidos. Así se ve en las imágenes grita más fuerte, o sea, se ve al tiro cuando están los dos que manda. Es notorio. Entonces, Israel hace lo que quiere en este mundo. Y Estados Unidos le dice amén a todos. Entonces, la guerra se trasladó a ese sector. Ahora, ¿por qué es qué le mencioné ese ese audio? Por lo peligroso que podría ser eso, porque si realmente se les ocurre hacer esa tontera de atacar las instalaciones nucleares de Irán, Irán va a responder y Rusia también va a tener que involucrarse. Entonces ahí se va a poner muy, muy complicado. Mientras tanto, en Ucrania sigue el avance ruso que, sin siquiera nadie lo pare. Así están las cosas, mis queridos auditores. Bueno, vamos a continuar entonces. Un delega, el delegado de Meta, Mark Zuckerberg, va a seguir los pasos de los más implantando las notas de la comunidad como forma de la restauración de la libertad de expresión en las plataformas Facebook e Instagram que sostiene el conglomerado tecnológico multinacional. Ha anunciado que pone fin a su programa de verificación de datos con los socios acreditados a los que venía recurriendo y lo sustituyó por un sistema de apuntes a los usuarios similar al de la red social X. No es que Mark Zuckerberg se haya convertido en un en un santo, sino que se dio cuenta que se le estaban cayendo muchas con este sistema de verificación de datos eh, archiconocido y que estaban trabajando de la mano de la agencia de inteligencia eh empezó a ir mucha gente de Facebook en cambio en X que es el, el antiguo Twitter que es de Elon más hay bastante más libertad y no hay censura de hecho cuando uno mira eh, cuando queremos saberla en ninguna parte se permiten imágenes de genocidio palestino más que en X entonces en, en YouTube, en Instagram en Facebook las bajan entonces solamente en x se vende. entonces su quiere hacer lo mismo porque parece que así el así hay más plata o sea, si se van si se van seguidores de de su red la plata se va también entonces no es que lo hagan porque quieren libertad de expresión sino porque es que no quiere que se le vaya a la gente entonces meten bulla con esta noticia para que la gente vuelva eso es, ¿no? no vale la pena entrar más, la noticia es larga pero no quería comentar eso digamos, solamente eso y seguimos con otra cosa pero vale la pena comentarlo porque realmente es una, una noticia importante ¿cuál es el mecanismo que garantiza la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo? son sus armas porque ya está claro que está demostrado que las armas norteamericanas están muy por debajo de las rusas y las chinas, incluso las coreanas, incluso iranías. Entonces, el, el, el arma poderosa que tiene Estados Unidos en el mundo es el SWIFT. Varios grandes, interna, varios, varios grandes bancos internacionales, la mayor parte de ellos con sede en países europeos, crearon el sistema de mensajería SWIFT en la década de los 70 para organizar sus transacciones interbancarias. Posteriormente la red se expandió hasta convertirse en la herramienta de mensajería principal del sistema bancario internacional, una infraestructura imprescindible para los actores del comercio internacional, como las empresas aseguradoras, por ejemplo. Estados Unidos unió a la red SWIFT en 1977, Y como no es una institución pública, al principio el espionaje se llevó a cabo en forma muy discreta. El gobierno de Estados Unidos consideró que la confidencialidad de los datos bancarios era un asunto privado. El espionaje de las transacciones financieras se normalizó en 1998, cuando el SWIFT se trasladó a Internet, una red controlada por Estados Unidos. Corrientemente lo llaman FININF o inteligencia financiera. Es muy sencillo. Las transacciones bancarias internacionales van por las redes digitales que a su vezas a su vez siempre pasan por los Estados Unidos en alguno de sus tramos. Cuando ustedes quieren mandar plata, eso lo hemos dicho aquí también, cuando uno quiere mandar plata, por ejemplo, a, a Finlandia o a Paraguay, en, por ejemplo, por un sistema interbancario usted manda le pide la cuenta a la gente de Paraguay le mandan la cuenta todo y, si, y tiene que pasar por un banco corresponsal norteamericano eso es el sur se va antes de ir al banco de Paraguay pasa a un banco norteamericano y después va al banco paraguay así funciona el tema Entonces, sin entrar más en detalle, es una, el SWIFT es una trampa para ratones. Si Estados Unidos acusa un banco de violar las sanciones, puede ser sancionado a su vez, con consecuencias catastróficas para sus negocios. En 2014, el banco BNP Paribas, que había realizado transacciones de petróleo iraní, ¿Prefirió declararse culpable ante los tribunales estadounidenses por haber violado las sanciones y pagar una multa récord de 9.000 millones de dólares para no ser excluido del SWIFT? ¿Se dan cuenta? Incluso los bancos chinos tienen que ser muy cautelosos con Rusia, por más que eviten utilizar dólares en sus transacciones. Rusia y China han creado sistemas alternativos al SWIFT, pero eso es solo una parte del problema. Porque siguen utilizando Internet y por lo tanto no escapan de la vigilancia del tesoro estadounidense. Tanto SWIFT como Internet son mecanismos que garantizan la hegemonía de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Algo que no está al alcance de ningún otro país en el mundo aún. Ahora, tanto Rusia como China están creando su sistema para transacciones alternativas al SWIFT. Y también Rusia tiene un también un sistema de internet alternativo que todavía no está incorporado al, al sistema interbancario pero sí lo pueden usar para el manejo de sus armas, porque si no tuvieran internet imagínense que a Estados Unidos les corta el internet y no pueden no pueden trabajar con sus armas de alta sofisticación entonces necesita necesitaba tener un internet independiente Después de Irak, Libia, Gaza, Líbano y Siria, el Pentágono ataca Yemen. El Pentágono está enfrascado en una carrera contra el tiempo antes que Donald Trump inicie su nuevo mandato presidencial. Después de haber destruido Irak, Libia, Gaza, Líbano y Siria, el Pentágono lanza ahora sus fuerzas contra Yemen. claro me podrán decir que no, que no no fue el Pentágono el que, el que atacó Gaza. Pero el Pentágono es el que le da el oxígeno a, a Israel. El Pentágono le da dinero, el Pentágono le lleva las armas. Y si no, en, en dos semanas de guerra se le acaban las armas y hasta ahí no va a llegar a Israel. Estas dos mapas del Pentágono tratan de 2001 y el coronel Ralph Peters los dio a conocer en 2005, 20 años después. En 2005 estamos viendo la continuación del programa de rediseño del Gran Medio Oriente plasmado en estos mapas. Aquí en este Gran Medio Oriente, que un mapa que era del 2005, y ahora el 25 estamos viendo esto. Nadie debe dejarse engañar por las apariencias que esconden la realidad. Oficialmente Israel responde a los tiros de misiles del movimiento yemenita Ansarolá y Estados Unidos toma represalias por los ataques contra los barcos occidentales. En realidad, la destrucción de Yemen es solo una nueva etapa de la destrucción sistemática de las instituciones políticas y la estructura de los estados de los países de Medio Oriente ampliado. Nadie debe creer lo que nos dicen sobre el carácter supuestamente inevitable del llamado choque de civilizaciones. Todo eso es solo un montaje programado para llevarnos a aceptar lo inaceptable. Si nos dejamos enredar con esa mezcolanza no no lograremos percibir que todos esos acontecimientos son parte de un plan mucho más amplio y que es imposible vencer en un frente si se ignora hasta dónde se extiende. El Pentágono se ha fijado como misión completar la destrucción de todas las instituciones políticas y las estructuras de los estados en los países que conforman el Medio Oriente ampliado o el Gran Medio Oriente. o sea Toda esa zona que se extiende desde Argelia hasta Kazajistán, pasando por Somalía, pero exceptuando a Israel y quizá Marruecos. Estados Unidos no solo no respeta a sus aliados, sino que generalmente los convierte en sus primeras víctimas. Qadhafi y Hussein eran aliados de, de Estados Unidos y, y después fueron víctimas. Ahí tenemos ejemplo Bueno, eh, la verdad es que el artículo es bien interesante, pero voy a destacar solamente la, las cosas más importantes. Lo que se quiere decir aquí es que este, este plan es un plan conjunto. Como... ...como dijo Jeffrey Sachs, un, un analista, más que analista, un geopolítico, un, un investigador, de un profesor universitario... ...que fue asesor de dos gobiernos norteamericanos, que es un poco disidente, del, del o sea, es definitivamente disidente del, del gobierno norteamericano. Eh, esta es una operación que están haciendo en conjunto Israel y Estados Unidos que viene desde 1996 planificado. Donde Estados Unidos qué logra asegurar el control de el petróleo de Medio Oriente en los tres países Irak, Libia y Siria. O sea, se se robando su petróleo y teniéndolo para sí. Israel logra su gran Israel, que es el, el plan que tienen ellos en conjunto. Y ese plan lo es un plan del sionismo en conjunto con los neoconservadores norteamericanos que son independientes del gobierno, porque Bill Clinton era neoconservador y sin embargo era demócrata. Y, y los neoconservadores en general se identifican más con los republicanos. En el, en el caso de Estados Unidos, son los neoconservadores que son la, las élites que representan o responden a, a las élites. Por ejemplo, Skull and Bones, que es una famosa eh, secta eh, donde, por ejemplo, ahí estaba George Bush. Son sectas eh, ocultas, nefastas, oscuras que son las que planifican cosas como por ejemplo las torres gemelas y esto que están a, que estamos conversando. Independiente de los gobiernos, o ellos, ellos están detrás del gobierno y y y son más poderosos que los gobiernos. Ellos hacen lo que ellos con un objetivo bien definido planifican a través de corporaciones técnicas especializadas el camino que debe ser de seguirse paso a paso para el control de determinadas situaciones. Entre ellas la Corporación RAN, que trabaja para las élites, no para el gobierno. Justamente para mantener el control y la hegemonía. Bueno, ahora sí que nos cambiamos de tema, definitivamente. Estábamos hablando la semana pasada de este tema. Este... A mí ya no me interesan los videos de OVNIS, me interesa lo que hace la persona. Se refiere a los contactados. Primero, a saber a qué se dedica, dónde vive, si se preocupa por los demás. Si no, me interesan esas naves espaciales que firma y sus alienígenas. Mi extraterrestre se llama Adoniesis. Es extraordinario. No me deja dormir por las noches y siempre habla de amor, de hermanos, de desenmascarar el anticristo y de luchar contra el mal. Nuestros hijos y el planeta solo tendrán futuro si luchamos. Mi hijo Jesucristo fue un guerrero, me dice a Adoniesis, y no se quedó de brazos cruzados. Ya no creo en contactados que no toman partido. Me he vuelto un ateo del contactismo, dijo Giorgio. Continuando la conversación con la elección de la humanidad, que hoy en su mayor parte ha elegido el camino del mal, debemos considerar que esto ocurrió a pesar de que, por ejemplo, todo Occidente conoce a Cristo y su mensaje, y por eso será condenado a la muerte segunda. A propósito de las legiones de Cristo que se pasaron al lado de Lucifer, como le sucedió a Judas con toda su tribu de celotes irracionales, esto sucedió por fanatismo, explicó Giorgio. Estos hombres querían entender por qué era necesario realizar una acción crística. Cuando ustedes me dicen que tienen que entender, porque si no, no pueden hacerlo, son como Judas porque él traicionó así a Jesús, no lo hizo a propósito, él amaba a Jesús con locura. Entonces cuando uno de ustedes me dice te amo, te adoro, te doy la vida, pero tienes que explicarme, tengo que entender, de lo contrario no puedo hacerlo, es potencialmente un Judas, porque hay que aprender a confiar. Si yo soy Dios y camino sobre las aguas, resucito a los muertos, porque en ese momento no quiero usar mi poder, ¿A ti qué te importa? Tú obedeces. Dios no entra en el San Edín y no lo destruye porque es inocente y no usa su poder. Cristo entra y quiere hacerse matar, pero como ustedes no entienden, esto no pueden estar conmigo. Por eso, todos los hermanos que tienen esta actitud son discípulos de Judas, dijo Jorge. Respecto a las imágenes de seres extraterrestres bellísimas, difundidas también en internet, que muestran caras álgidas, difundidas por Mauricio Cavallo. Giorgio dijo, conozco a Mauricio Cavallo desde que era niño, porque éramos hermanos en la confraternidad de Eugenio y llevábamos la estrella. Yo no olvido el pasado, pero él lo olvida. Él llamaba a Eugenio mi padre, mi papá. Luego cuando le contó a su padre espiritual que había encontrado extraterrestres de haber ido bajo tierra, Eugenio le reveló que había visto seres negativos y cabales se molestó. <coughs> Estos son los hechos. Yo estuve presente, estuve allí cuando sucedió. Eugenio Siragusa, quien estaba personificado por Adoniesis, le dijo que esos no eran nuestros hermanos. Pero él lo rechazó y siguió su camino, que para mí es insignificante porque no es útil a la causa de Cristo. Las que ha divulgado son fotos de entidades que no son las que nosotros seguimos. A aquellos que fotografió les interesa que no hagamos nada. Ellos quieren que toquemos música, que conozcamos mujeres hermosas, que nos enamoremos, que estemos juntos, que hagamos el amor, que diseñemos, que crezcamos por dentro, que meditemos. Pero si hay guerra en Palestina, a ellos no les importa nada en absoluto. ¿Alguna vez has visto a estos contactados en la plaza conmigo? No, no. Ellos no salen a las calles. ¿Los han visto alguna vez en una conferencia antimafia defendiendo la justicia y a los magistrados condenados a muerte? ¿O luchando por los niños de Gaza que están muriendo? Nosotros tenemos chicos que fueron arrestados por defender a nuestros hermanos palestinos. Esos son los extraterrestres positivos. ¿Y quien siga a quienes se proponen no hacer nada y se limitan a firmar astronaves sin dar la cara? Es un es un embaucador. Y aún son más embaucadores los que van tras los que hacen películas, también verdaderas, pero que luego no hacen nada en la vida. Incluso si hacen el bien y dan dinero a los niños, es una gran burla, porque para hacer el bien tienes que dar la cara contra el mal. Ninguno de estos contactados tiene el coraje de llevar a toda su confraternidad a lugares donde hay justos que han sido condenados a muerte por el mal y que en cualquier momento pueden volar por los aires junto con todos nosotros que estamos allí y a nuestros niños. Me gustaría saber quién lo hace entre estos contactados que firman y reciben mensajes, aclaró Giorgio. La prueba de que debe dar un verdadero contactado es ser activista en la sociedad, mostrando su rondo en público e involucrado también a quienes lo siguen en causas justas. Esto es lo que le sucede a Giorgio Buen Giovanni. La prueba de su contacto no son los estigmas que lleva permanentemente desde hace más de 30 años, analizados, filmados y conocidos en todo el mundo, ni los videos de naves extraterrestres surcando los cielos, sino el activismo social que realiza todos los días. Jesús fue asesinado porque era un activista, no porque era un profeta. Fue reconocido como profeta. Este hombre hace muchos milagros, fue dicho. Pero es un activista. Cristo fue condenado a muerte porque hacía activismo y arrastraba al pueblo. Esto al poder no le gustaba, comentó George. Adoniesis en sus enseñanzas amonesta a quienes sirven y persiguen causas relacionadas con la salvación de su cuerpo y su espíritu por egoísmo, como sucedió en el periodo de las batallas contra las vacunas cuando algunas tomaron partido, perdiendo sus empleos y renunciando a su salario, solo por miedo a que se atentara contra su vida. Y sí. el señor nos dijo, quien quiera salvar su vida la perderá, explicó George. Esas personas que lucharon contra la vacunación, pero ahora no salen a las calles a luchar y denunciar las injusticias del mundo, ni el fascismo financiero y político. Los verdaderos contactados y servidores de Cristo deben tener el coraje de dar la cara por los demás y perderla por altruismo, si es necesario. Esta es también la única cura para mantener a raya la enfermedad llamada Arban por los extraterrestres, que es una enfermedad que afecta al cerebro, llevando al ser humano a destruir y a destruirse a sí mismo. A través del altruismo, el activismo social, logramos mantener dormido el árbol, dijo George, explicando como sentimientos como la envidia, los celos, el odio, la ira, la tristeza o el miedo, lo alimentan constantemente. Si alimentamos el amor, la solidaridad, la tolerancia y el perdón, incluso cuando seamos reemplazados por una persona mejor o más brillante que nosotros, logramos mantener la raya el árbar, y de otra manera nos aleja de la obra y nos destruye. Incluso aquellos contactados por extraterrestres que no hacen nada para cambiar esta sociedad, tienen el árbar, un árbar elitista, por así decirlo, que alimenta a los seres extraterrestres negativos que te hacen más joven, te hacen más hermoso, te dan el elixir de la longevidad de la vida, Ellos piensan que están sirviendo a seres positivos, pero en cambio están sirviendo a seres negativos. Es un arba que, en lugar de causar a tu destrucción, te dan una vida hermosa, larga y material. Pero en el momento de la muerte, estos seres negativos toman tu alma. Esto es lo que le pasó a Fausto y es lo que describe Goethe, el famoso pacto que se hace, aclaró el Jorn. Respecto al arba, y reiteró una vez más que este mal también es alimentado por el dinero, por el apego a la materia y a los valores inferiores. Por eso es imprescindible destruir en cada uno de nosotros ese germán maldito ligado al condicionamiento del dinero que debe usarse para el servicio a los demás y para realizar la misión que Dios nos ha indicado y no con apego o con fines de acaparamiento. Los seres negativos alimentan el árbol en el hombre que ya no lo tiene que ya lo tiene, perdón, y lo empujan a realizar además acciones que no tienen sentido para los propósitos de nuestra evolución, alimentando el ego, el estado de bienestar personal y familiar. El anticristo vive del árbol que el hombre alimenta a través, sobre todo, del dinero. Darlo todo y seguir verdaderamente las enseñanzas de Cristo nos permite mantener bajo control el árbol que todos tenemos, Y el sufrimiento crístico, como explicó Giorgio al describir lo que sucede en él, es el proceso que nos permite tener alejado de nosotros esta enfermedad. Cerramos este, este escrito con una enseñanza muy importante para todos nosotros. Quiero darles una enseñanza que tiene que ver con el servicio, el amor y la fraternidad. Debemos ser consecuentes con lo que Cristo representa en su máxima enseñanza, que es la del amor hacia nuestros hermanos, Especialmente hacia los últimos. Nuestra comunidad espiritual no debe cometer el error de la iglesia católica, donde hay cardenales, príncipes de la iglesia. No debemos buscar a los hermanos que sufren. Nosotros debemos, perdón, nosotros debemos buscar a los hermanos que sufren, a los menos visibles. En el último de nosotros está Cristo. Nosotros pensamos que Giorgio es criado por Cristo, o que Piel yo es el apóstol predilecto, lo que también puede ser cierto, pero pero si el último de nuestra comunidad, el menos importante o el menos famoso tiene necesidad, debemos dejarlo todo e ir hacia él. Solo en el último de los hermanos se encontrarán a Cristo. No lo encontrarán en los representantes de las arcas. En ellos se encontrarán a los testigos. Si buscan a Cristo en la comunidad yovanea, busquen al último de los hermanos. Al que no cuenta, al que no aparece mucho, al que siempre tiene algún problema, al que sufre, al que no entiende porque me es fiel. Ese es Cristo. Si no hacemos esto, no heredaremos el reino prometido. De hecho, si no lo hacemos, significa que somos racistas y que discriminamos a los últimos. Somos contactados no solo por estas redes positivos, sino también por entidades negativas, que en un tiempo viajaban por el universo a la velocidad de la luz, pero habiendo desobedecido las leyes cósmicas a causa del libre albedrido, llevando a la destrucción del planeta que habitaban, se refiere a Mayona, fueron condenados a la muerte segunda, retrocediendo la cuarta de la cuarta a la tercera dimensión evolutiva exiliados junto a su coordinador Lucifer en planetas de la tercera dimensión como el nuestro, excepto algunos de ellos los candidatos a ser elegidos que querían vivir que se salvaron espiritualmente pasando a la Confederación Interestelar. O sea, en la destrucción del planeta Mayona habían algunos que fueron rescatados porque fueron candidatos a ser elegidos que querían vivir y que se se salvaron espiritualmente y pasaron a la confederación interestelar. Estas razas negativas pertenecen a la civilización del planeta ahora extinto planeta Mayona de la y a otra civilización de Alfa Centauro que se llama Apu. Para redimirse de la muerte segunda deben realizar la gravosa tarea de tentar al hombre terrestre, quien los atrae hacia sí, ...cuando busca el materialismo y la perfección. Son por lo tanto instrumentos que ahora obedecen a la voluntad del Padre... ...quien para hacer el hombre al hombre capaz de discernir entre el bien y el mal... ...y poder constituir una futura supercivilización pacífica en la Tierra... ...se ve obligado a hacer una selección... ...entre las almas que no estudian con fines evolutivos... ...y los potenciales elegidos... ...tentándolos en la materia los valores egoicos, posesivos y en los sentimientos que crean separación entre todos sus hijos, como la envidia, los celos y el sentimiento de superioridad. Giorgio explica que estas entidades extraterrestres negativas también tienen la capacidad de crear hologramas para poner a prueba nuestra identidad espiritual. A diferencia de los hermanos extraterrestres provenientes de la luz de Cristo, que ayudan al hombre terrestre a desarrollar y a elevar los valores espirituales para avanzar en la evolución. De todo esto se deduce que quienes filman astronaves de luz y ven seres extraterrestres si no se ocupan del último de los hombres y no son activos en querer cambiar la sociedad en la que vivimos, entran en contacto con esas entidades inferiores y con las milicias angélicas de Cristo, y no con las milicias angélicas de Cristo como ellos creen. Giorgio ha señalado también la necesidad para nuestras almas de trabajar en favor de la vida y de la justicia, de salir a las calles a protestar contra las injusticias, contra la mafia, contra la guerra y dar la cara, porque solo así se es candidato al reino de Dios. Se abordó nuevamente el tema del árbol, la peste de las neuronas del cerebro que está tomando el control sobre los hombres, conforme a las innumerables noticias aterradoras diarias que recibimos de los medios y que llevarán a la autodestrucción del género humano, si no intentamos neutralizar este virus terrible poniendo en práctica el Evangelio. En esta magnífica velada, Adonésis ha impartido una lección magistral a través de su instrumento de hoy, expresando altísimos y profundos conceptos básicos necesarios para mantener viva la gracia, del llamado, y alimentar la llama de nuestros espíritus. En primer lugar, una reconsideración sobre el el verdadero sentido de la fraternidad, sin hacer discriminaciones entre hermanos. Más o menos talentosos o más o menos importantes en los roles, sin dejar fuera ninguno de los hermanos en la dedicación del servicio e interesándonos sobre todo por el último de nuestros hermanos, el más sencillo, el más humilde, quizás el menos apreciado, porque precisamente en él se oculta Jesús. Bueno. queridos auditores en el programa anterior yo debí haber debía haber respondido unas preguntas que quedaron pendientes un programa que hicimos y yo estoy en deuda con ustedes tengo aquí unas preguntas pero no tengo la certeza si no son estas pero hay unas preguntas que yo no contesté porque llegaron después de terminar el programa entonces me gustaría ver si las podemos contestar estoy buscando mis queridos auditores tenganme un poquito de paciencia Sí, el programa pasado. No, tendría que ser en este. En este programa parece que no contestamos las preguntas. Entonces, quiero pagar esa deuda que tengo con ustedes, mis queridos auditores. Vamos a ir con estas preguntas, ¿ya? Independiente de las preguntas que puedan llegar ahora, vamos a tratar de contestar estas preguntas. No, no, ¿De dónde vienen los drones que están apareciendo en diferentes partes del mundo? chino dicen que no son de ellos no hay... porque no son de ellos <ríe> por eso dice que no son de ellos eh, si fueran de los chinos los, los norteamericanos los sabrían, créeme tienen la tecnología y las agencias de inteligencia tienen todo para saber que no son si fueran chinos y los habrían destruido como si fuera al revés también harían lo mismo, te fijas Y cualquier país haría lo mismo, porque ningún país deja que, que eh, ocupe su espacio aéreo, sobre todo si es para espionaje, porque si fueran chinos sería para espionaje, porque mm, si no lo están atacando, ¿qué están haciendo? Están espiando. Pero hoy día hay sistemas tan sofisticados de espionaje que eso casi no, como método sería muy malo, un método de espionaje. Entonces, son trones extraterrestres, mi querido, los que están ahí. Y los norteamericanos lo saben, pero a la gente no le dicen. Porque si no, se crearía no solo un, un pánico general, sino que además produciría un pánico en las bolsas, porque cualquier cosa hace caer en la bolsa. Y los dueños del mundo no quieren que la bolsa caiga Al menos no por ahora. Vamos con la segunda pregunta. ¿Hacia dónde? comienza? ¿Qué comenzó? ¿Pruentino Poblaza? Teníamos otro proletino, un proletino millar. Eh, mi querido, ¿hacia dónde nos lleva la, la tercera guerra mundial? Hacia la hacia el abismo, hacia la autodestrucción, hacia el uso de armas nucleares, porque cada vez más ha ido intensificándose el tema. Al principio se hablaban de que van a aportar tanques Leóparo, tanques Abraham, qué sé yo. Primero se negaba, después se aportaban. Después se hablaba de misiles de, de corto alcance. para Y se temían, pero finalmente se aportaban. Después se aportaba de... de, de a, se hablaba de aportar F-16. No, que eso significaría tal o cual cosa, sería muy peligroso. Finalmente se aportaron. Después se ha hablaba de misiles de largo alcance. No, que eso no es posible porque... no Rusia puede reaccionar, qué sé yo. Se pensó, se habló y finalmente se aportaron. Entonces, todo... Esto que te menciono es para ejemplificar de que cada día escala más. Y si tú haces una proyección lógica con un, un dos dedos de frente y un poquito de raciocinio, te das cuenta hacia dónde vamos. Es lógico. La locura es tal que vamos pa, para allá, hacia la mismo. Y la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. La mayoría de los expertos dicen que sí, porque hay dos frentes interesantes digamos, que son absolutamente enemigos que están cada uno luchando por su existencia. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que esta guerra pare. Se trasladó de Ucrania, ahora se está, la, la guerra sigue en Ucrania, pero Estados Unidos, decíamos al comienzo del programa, que se está eh, yendo hacia hacia el Medio Oriente, porque ya Ucrania está perdida, claro no tienen claro, entonces para para tener la justificación para perderla, no, pero nosotros nos retiramos Así que ellos la empezaron y ahora se retira pero efectivamente la guerra está en curso la tercera guerra mundial está hay que ser muy porfiado para negarlo, hay que es el ignorante para negarlo, es imposible negarlo. Vamos con otra pregunta. Carmen Luz, hola, interesante tu programa, hablas de La Serena. ¿Cuándo van a usar las bombas nucleares o los extraterrestres para impedir que esto ocurra? ¿Ah? ¿Y cuáles son sus intenciones? ¿Y por qué los gobiernos mundiales los ocultan? Lorena... Carmen Luz, hola. Interesante tu programa. Hablas de La Serena. ¿Cuándo van a usar las bombas nucleares, o Oluf? Los... Mi querida Carmen Luz de La Serena. ¿Cuándo van a usar las bombas nucleares? Israel ya usó una bomba nuclear... Eh, ...hace poco tiempo atrás. ...en Siria, hace dos semanas atrás, una bomba de, de esta táctica, una bomba, llamémosla sucia, para destruir un depósito de, de armas, como, como para hacer una demostración de fuerza, como para, como Siria no, no tiene resistencia y quisieron destruir ese paso y para, para poder avanzar libremente, usaron una bomba nuclear. ¿Cuándo van a usar las bombas nucleares? En este momento, creo que el cielo va a impedir que las usen, porque... El cielo está esperando el momento de la iluminación de las conciencias para poder salvar algunas almas. Si ocurre la guerra nuclear ahora, prácticamente no se salva a nadie. Entonces quieren esperar la iluminación de las conciencias. Y después de eso, nos dejan libre a nuestra locura. Así que si vamos a usarla, te diría que después de la iluminación de las conciencias puede producirse eh, la guerra nuclear. Yo espero que no, pero la, los seres extraterrestres van a intervenir. Si es que con la guerra nuclear se, se corre el riesgo, se pone en peligro la, el planeta, no la, no los humanos sino el planeta, porque ellos van a proteger al planeta. Si nosotros nos morimos todos, va a ser producto de nuestra inconsciencia, nuestra locura, nuestra falta de Dios, nuestra irresponsabilidad. Porque si lo comparas, compar, comparémonos con ratones, fabricar armas nucleares sería como que todos los ratones se pusieron a, a fabricar trampas para ratones. ¿Te parece lógico eso? Te lo, te lo pongo así de manera tan ridícula, pero así de ridículo es el hombre. El hombre que se cree inteligente. ¿Te das cuenta? Entonces, ese ejemplo creo que es, es categórico y no, nos enrostra lo, nuestra estupidez como civilización. Vamos con otra pregunta. Por ahí no, pregunta. Pero sus intenciones y por qué los gobiernos mundiales los ocultan De distintas partes, querida Lorena eh, las intenciones no es que estén llegando ahora están hace muchísimos años están con nuestra evolución desde desde tiempos inmemoriales hay registros registros que se tocan, que se ven hace 5.000 años, en los libros hindúes, en lo, en lo, después en la Biblia también hay registros, y en muchas partes hay registros de, de presencia extraterrestre. Se empezaron a, a ver mucho más en nuestro planeta después de que el hombre empezó a usar la energía nuclear. Después del año, de la década del 40, cuando empezaron a fabricar bombas nucleares, Por el peligro que ello conlleva. Entonces están aquí para tutelarnos. Pero lejos de hacernos daño nos han salvado ocho veces de la autodestrucción. Entonces nosotros no tenemos idea. Ellos nos han salvado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Cinco veces de ataques norteamericano hacia la ex unión soviética y el, y el último también hacia rusia el año 22 a fines del año 22 entonces claro eso no sale en ninguna parte no te lo dicen en el canal 13 ni en la tercera ni en, ni en el mercurio ni en ningún diario del mundo porque eso nunca te lo van a decir tú puedes creerlo o no nadie te pide que lo creas pero yo te lo tengo que decir si me preguntas, yo te respondo. Ahora, si tú lo crees o no, eh, tú tienes derecho a creer lo que tú quieras, no tienes por qué creer creerme. Fíjate, entonces yo te cuento, tú me preguntas y yo te contesto. De distintas partes vienen, eh, normalmente vienen, eh, muchos vienen de de Ganímedes, una luna de júpiter eh, algunos vienen de venus otros vienen de las pléyades otros vienen de otras más lejana de otras constelaciones pero todos vienen con una buena intención Porque ninguno que viaje a través del universo puede ser negativo. Si tú piensas, ellos llegan acá, en cambio nosotros no podemos llegar acá, allá. Ellos han demostrado, eh, y lo han dicho únicamente autoridades militares de distintos países, que tienen tiene la capacidad de hacer cosas que, no, que nosotros no podemos hacer. O sea con esos testimonios te das cuenta que tienen más tecnología que nosotros. Entonces, si no pudiera, si no quisieran destruir o invadir, como nos quieren contar el cuento, que están preparando una invasión, si ellos no tienen si tienen más tecnología que nosotros no tienen que preparar nada. Si quieren invadir no nos invaden, punto. ¿Qué tiene que prepararse? Si, si nos aplastan como quieren? Si qué tienen que preparar? Hasta en eso son estúpidos para decir las cosas. ¿Ya que no están? preparando una invasión. Eso es lo que dice el Pentágono y la, la, muchas veces lo ha dicho. Entonces, si ellos mismos, los mismos declaraciones de la gente del Pentágono ha dicho que tienen una, una capacidad de hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Que se materializan, que se materializan, que hacen movimientos y velocidades que nosotros no podemos Entonces, es un, es un insulto a, inteligencia, a la inteligencia nuestra decir una cosa así. Están preparando una invasión, y a, a mí me enferma cuando dicen eso, porque porque ya no encuentro que nos toman por retrasados mentales al decir una cosa así. ¿Cómo van a preparar una, una invasión si nosotros, si se demostraron que tienen más tecnología y capacidades que nosotros no tenemos? Si nos quisieran invadir, nos invade Punto. No tienen que preparar nada. Van y no invade Entonces, es absurdo. Esto esto me sale un poco del, del, del tema, pero no puedo evitar decirlo, porque me da tanta rabia cuando dicen unas cosas así. A ver, mi querida, voy a, voy a repetir tu pregunta, porque no quiero quedarme así. Lorena pregunta, ¿de dónde a reparar la tierra? Sus intenciones? lo ocultan justamente porque no quieren que nosotros lo ocultan porque no quieren que nosotros sepamos nada no quieren que tengamos miedo no quieren que caiga la bolsa todo eso es la... son las razones por qué lo ocultan además lo ocultan y ellos no se preocupen porque yo saben que no, no, no son inofensivos para nosotros ellos saben Así que no se ponen ni nerviosos. Si como en la pregunta primera que decían, y si vienen si cómo si nos vienen de China. Ellos saben que son extraterrestres y son inofensivos y andan borran, volando las bases militares. Si quisieran atacarlos, lo o se así, si los quisieran destruir, los destruían en sus base militares, están llenos de armas ahí, los podrían destruir si fueran drones chinos. Sin embargo, no los destruyen porque saben que son inofensivos. Y saben también porque ellos dicen a nosotros nos dicen estupideces, pero ellos no son tontos y saben perfectamente que tienen más capacidades que nosotros y por tanto no se atreven a atacarnos. Eso también lo saben. Bueno, vamos con otra, otra pregunta. Roberto, Logan, de Puente Alto. ¿Quién es solo CDLU y qué importancia tienen? ¿Cómo sabes si existen? Y si no, todo esto que está hablando puede parecer muy fantasioso. Mi querido amigo Roberto. Me parece fantasioso, por supuesto. Tú no tienes por qué creerlo. Nadie te pide que lo creas. Nunca hemos pedido que lo crean. Es más, lo hemos desafiado y no hemos dicho, por favor, no nos crean tampoco a nosotros. Entonces, estoy contigo. No puede parecer fantasioso. Pero es terrible no creer en nada, porque la vida es mucho más difícil cuando no crees nada. Si tú abres tu corazón y lees la Biblia, la Biblia como punto de partida, demostrado por los científicos, científicos de nuestro mundo han dicho muchos experimentos científicos de nuestro mundo han dicho que se han inspirado en la Biblia porque a partir de lo que dice la Biblia ellos han sacado y han empezado a investigar muchas cosas que dice la Biblia han estado en el campo de la ciencia muchas cosas que dice la Biblia en el genoma humano. Entonces, eh, hemos hecho varios programas demostrando que la Biblia es un libro sobrenatural. Si bien es cierto, la Biblia tiene algunos pasajes, intervenciones humanas negativas, especialmente el Antiguo Testamento, pero... Eh, en general es un libro de origen divino, inspirado las personas, los profetas que inscribieron, escribieron la los escribientes, los profetas que inscribieron la Biblia, fueron inspirados por Dios. Los grandes científicos, los más grandes científicos, los más grandes filósofos, los grandes los grandes estudiosos, ninguno, pero ninguno ha descalificado la Biblia. Jamás. Todo lo contrario la han enaltecido. Los que la han descalificado siempre han sido los la gente común, los ignorantes, los que llegan y dicen y disparan irresponsablemente cualquier cosa sin ninguna base, sin ninguna investigación, sin ningún argumento. Entonces, si me baso en que la Biblia es un libro sobrenatural, en la Biblia se dice, se aparecen en varios pasajes seres de luz a distintos profetas. Personajes contactados. Han visto seres de luz. Han tocado. En la Biblia se describen con mucho detalle. Y no solo en la Biblia. También en otros libros no están asociados a, a las religiones occidentales o al cristianismo, sino, por ejemplo, al hinduismo o al budismo. Entonces, si bien es cierto, yo no te puedo demostrar científicamente lo que te digo. Te estoy tratando de empíricamente demostrar que sí hay evidencias de... de de la existencia de los seres de luz. También te podría decir que yo he visto un ser de luz, pero eso sería sería no es necesario porque no te lo voy a decir. Pero lo que sí te estoy tratando de demostrar científicamente es que la Biblia es un libro a pesar de todas las imperfecciones que tiene y de las intervenciones Que Eh, nefastas que hay en el Antiguo Testamento eh, que hay falsos y, y que también los hemos destacado individualizado y, y aquí lo hemos denunciado de cierta manera la Biblia tiene un sustento origen sobrenatural Entonces, el mismo Jesús hablaba de los seres de luz. Entonces, eh, en la Biblia, en el, en el Evangelio también, en el nacimiento y en la resurrección de Jesús, se intervinieron los seres de luz. Son testimonios que... No tienen por qué creerlos. Tú, cada uno es dueño de creer lo que quiera. nadie A nadie le imponemos nada. Aquí solamente estamos contando lo que creemos que es la verdad. Y el tiempo dirá, porque va a llegar un tiempo, mi querido amigo, y eso sí te lo aseguro. Va a llegar un tiempo en que tú mismo vas a ver la verdad absoluta. 100% Y está muy cerca ese tiempo. ...y ahí verás si hemos dicho alguna verdad o no. Así, eso es lo que te tengo que decir, mi querido amigo. Vamos con otra pregunta. ¿Qué significa ser un ser de luz? Interesante programa. Pregunta Vicente. ¿Y qué hace que una persona sea más o menos elevada que otra? ¿Qué significa ser un ser de luz? Significa ser un quirubín, un ser de la quinta dimensión... Ser un ser más elevado significa haber tenido mucha experiencia. La experiencia te hace hacer elecciones correctas. Como la única forma de evolucionar hacia formas superiores de conciencia. Porque algún día todos llegaremos a ser dioses. No es ninguna blasfemia eso. Es soy dioses. Y ahora hay cosas más grandes que yo, dijo Jesús en el Evangelio. Entonces, eh, todos tenemos la potencialidad de llegar a ser dioses. Llegar a ser seres de luz es un paso anterior a ser dioses. No es ser dios. Pero cuando llegas a ser un ser de luz, no, no tienes cuerpo, proyectas solamente luz. Y te mueves a la velocidad del pensamiento. O sea, yo quiero, piensas, quiero estar en el borde del universo, te va en, en un milisegundo estás allá. Eso es, un, y todos llegaremos a eso algún día, mi querido amigo. Eso es ser un ser de luz. Para allá vamos, es el objetivo de nuestra vida es, Eso, para allá tenemos que ir. Bueno, continuamos entonces. matizar con un, unas cosas que manténgase atentos el sacrificio agradable a dios es el que más duele en el aviso se mirarán tal cual son por ello no deben esperar conviértanse ya del universo llega una gran amenaza inesperada para la humedad para la humanidad perdón la fe es indispensable Mi madre les ama y se encuentra intercediendo por ustedes ante nuestra Trinidad Sacrosanta. Ella no desea que ninguno de sus hijos se pierda. Para mi madre, cada uno de ustedes es su mismo corazón. Amados, prepárense para el aviso. Es mi misericordia patente, palpable en favor de la humanidad. Y aún así habrá quienes me destierren con mayor fuerza luego del aviso. Claro, los malos se volverán más mal y los buenos se volverán a bueno. Esa es la separación del trigo y la cizaña. La humanidad no se prepara, no se, no se ejercitan en las virtudes para actuar a mi semejanza. No se colocan en el instante en el cual se enfrentarán ante el peso de la propia conciencia, lo que en el transcurrir de la vida han pasado desapercibido o no han reconocido como una ofensa a mí, el milagro ya anunciado y que sucederá en un pequeño pueblo de Europa, si se refiere a Carabandal, y en otros lugares de apariciones marianas, acá lo tendremos en peña blanca luego del aviso, como señal de nuestro amor divino y portentoso para la humanidad, y para que tengan la certeza de que mi amor y el de mi madre no se agotan. Los enfermos que se encuentran presentes en el lugar del milagro sanarán. Grandes bendiciones recibirán las almas que crean en el origen divino de este milagro. Ante tan grande muestra de mi amor, mi pueblo debe redoblar sus oraciones. La práctica de mi amor y la discusión de los llamados de mi casa, ya que el enemigo del alma mantiene su objetivo, que es el de robar las almas. Mantengo mis legiones celestiales sobre la humanidad por amor. Las penumbras dejarán de ser penumbras para pasar a ser las más terribles tinieblas que no darán lugar a la claridad. Esto es lo que nos espera. Hasta que la bóveda del cielo se ilumine por dos cuerpos celestes que se rozarán e iluminarán toda la tierra. El día será más claro y la noche será como el día. Les hablo de la vista instante en el cual cada uno estará solo con su propia conciencia ante sus pecados, siendo este instante tan fuerte que algunos no resistirán su vivir sus propias maldades, sin poder ser auxiliados por ningún hermano, ya que ese instante lo vivirá cada uno de forma particular, pero al mismo tiempo, dentro del cual todo en la tierra será por mí paralizado. El hombre se encontrará solo, padeciendo su propio pecado, gozando su entrega y su verdad. Todo lo anterior no es fantasía, sino mi verdad, porque no actúo sin alertar a mi pueblo. En este instante son tantos los que emiten comunicados sobre el aviso, y yo les escucho dar faltas interpretaciones de lo que en verdad es el aviso. Este gran acto de misericordia para la humanidad es personal y a la vez de toda la humanidad personal debido a que cada uno se mirará a sí mismo, tal cual es y de la humanidad porque todos mirarán como dos cuerpos celestes al chocar mínimamente a gran distancia a la tierra causarán gran luz y fuego que en algunos lugares de la tierra caerá instantes antes del aviso hijos míos el aviso no es garantía de conversión para toda la humanidad si, al contrario, los que revelen los que se revelen al mirarse ante tantas ofensas cometidas serán más implacables contra el pueblo de mi hijo. O sea, se convertirán en más malos y, y, y irán en contra de los hijos de Dios. Ya les he anunciado la urgente ante la cercanía del aviso. Cada uno, cada uno, encontrará solo en, propio, en su propia conciencia. Los actos y obras de la vida les serán revelados, aun aquellos que no logren recordar. Es necesaria esta purificación personal para que enfrenten debidamente el devenir posterior de la humanidad. No todos creerán en mí luego el aviso. Aunque este será mi gran acto de misericordia para toda la humanidad. Días anteriores al aviso y antes que me miren mi cruz en el cielo, mirarán por un día adecuado. En todo el planeta, una gran señal que les dirá que el aviso ya está sobre ustedes. Mirarán en el cielo un círculo, y del círculo descenderá un rayo de luz que no tocará a ninguno, ni ninguno logrará tocarlo. estas señal es para ustedes una gracia más, por intercepción de mi Madre Santísima. Bueno. Parece que tenemos preguntas de nuestro auditorio, las preguntas que son ahora del programa de hoy. Vamos con las preguntas. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. No. Mi querida Marisol, ¿Quién tiene miedo? El Vaticano, no el Papa, porque el Papa no manda, el Vaticano está gobernado por, por un lado la masonería y por otro lado los, los católicos ortodoxos apegados al dogma, que son absolutamente cerrados. Y ellos tienen miedo de que la gente salga del rito y acceda al conocimiento, porque ellos perderían su poder. De hecho, lo van a perder muy pronto, pero ellos creen que pueden tenerlo, porque ellos no creen en la segunda venida de Cristo, a pesar de que se supone que ellos debieran, debían creerlo si fueran realmente verdadero Así que, ellos, son los que no permiten que esos libros así como otros evangelios apócrifos sean aceptados son tildados de evangelios apócrifos o, o herejes entonces los ellos los se atribuyen la potestad de declararlos falsos eso es absurdo ellos no tienen en esa potestad. Pero en este mundo gobernado por el mal... ...hemos dicho muchas veces que la Iglesia está en manos del mal. La Iglesia Católica está en poder del demonio hace 1700 años... ...lo hemos dicho en este micrófono 100 veces. Entonces, esa es la razón por qué no permiten esos libros que dan... Bastante información que serviría para abrir a personas al conocimiento. Eso es lo que te tengo que decir, mi querida amiga. Vamos a ir con otra pregunta. Lorena, ¿la Biblia ha sido manipulada a la historia? ¿Es la traducción de la traducción de la traducción de otras traducciones? lo hace tan especial y cómo tú me puedes verificar o certificar que ha sido inspirado por Dios a... Lorena bueno bueno la Biblia yo no soy quien para certificar nada mi querida Lorena pero hay bastantes cosas que aparecen en la Biblia que han sido piensa tú que la Biblia fue lo más nuevo de la Biblia se escribió hace 2.000 años. Y hay algunos textos del Antiguo Testamento que son datan de hace 2.500 años. Entonces, eh, y ahí se hablaba de cosas, de inventos y de cosas que ocurrirían en este tiempo. Eh, algunas cosas que dieron pie a los científicos para invenciones, para... Incluso para sanaciones médicas. Hay varias cosas eh, que hemos hablado acá. Eh, tal como contesté una pregunta hace poco. Los grandes científicos. Los más grandes científicos. Los más grandes filósofos y presentes. Todos. Todos. Absolutamente todos el 100% de ellos y por qué lo cito porque bueno son personas incluidas son personas que saben que un, cualquier opinión de ellos tiene un peso digamos no es la opinión de, de juan pérez es una opinión de cualquiera fija de una persona instruida un filósofo un científico una persona que habla con base y resulta que todos han enaltecido la Biblia aparte de eso Hoy día los físicos de partículas, empezando por Micho Kaku, descubrieron y demostraron que Dios existe. Y, y muchas de las cosas que ellos siguieron aparecen en la Biblia. Entonces no es que nos aparezca. ¿Sabías que algunas sentencias bíblicas están en nuestro código genético? Como una marca registrada de quién fue el creador del hombre entonces las cosas son temas que se han descubierto son descubrimientos que se que son recientes porque estamos en el final de los tiempos y es estamos en la era del conocimiento el conocimiento de la verdad porque en la biblia también dice que la, la luz y la verdad está sal haciendo la luz en todas las cosas la Caso en, to en todos los ámbitos de nuestra vida está saliendo la verdad está destapando todo y así eh, podríamos estar hablando un buen rato sobre el tema porque hemos hecho programas específicos en este programa para hablar justamente del aval científico que tiene la Biblia y yo eh, eh, de distintos artículos lo hemos sacado y además Como te digo, vuelvo a reiterar, los más grandes científicos que han existido y existen, y los más grandes filósofos que han existido y existen, todos le han dado un valor a la Biblia. Todos. A pesar de eso, nosotros, no porque seamos alguien, nosotros no somos nadie, pero hemos investigado y hemos sabido y tenemos acceso a mensajeros del cielo, verdaderos, que tienen señales que son indesmentibles que la señal de Cristo. Eh, entonces, sabemos lo que es verdadero en la Biblia y lo que es falso. Hay muchas intervenciones del demonio en la Biblia, en el Antiguo Testamento. También hay intervenciones en el Antiguo Testamento de los sacerdotes judíos que hablaban de lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Puras cosas así. En fin, hay tantas cosa. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, eh, mi querida Lorena a tu pregunta. No sé si eres la misma Lorena que sí, que siempre nos pregunta, pero ¿Biblia ha sido manipulada? ¿Qué? ¿Qué sería? Traducción, traducción. Ah, bueno, respecto de la traducción también. Aparte de es de lo que te estoy diciendo las intervenciones de los del demonio y, del, y de los sacerdotes levitas en distorsionarla las traducciones también es otra forma de distorsión pero más pequeña porque la distorsión del, de la traducción es mucho menor que la, la la distorsión que produce una intervención humana en la Biblia donde se busca cambiar o agregar cosas que, que no existen para después de atribuírselas a Dios y así hacer que todos las sigan así que como tú bien dices ha sido muy manipulada por cierto vamos con la otra pregunta Patricia, ¿por qué se dice que no existe la muerte y que se pasó finalmente oh, qué, pregunta. Qué, pregunta, qué pregunta esa pregunta Fíjate que para tu pregunta podríamos ocupar dos programas. <ríe> eh, hemos hablado de la muerte muchas veces, mi querida. Cuando decimos que la muerte no existe, lo decimos basado en qué? En que nosotros seguimos sintiendo cuando dejamos el cuerpo. Cuando digo dejamos el cuerpo, porque nosotros somos espíritu. Entonces, el cuerpo que acá, lo dijimos, y nosotros nos vamos. Seguimos sintiendo con otros 6 cuerpos que tenemos dejamos el físico y los otros 6 cuerpos se van entonces eh, eh, por eso decimos que la muerte no existe después de hecho después de hecho eh, en las próximas 72 horas de la muerte se digrega el cuerpo etérico también y quedan 5 cuerpos eso esos ese cuerpo etérico se digrega Y en ese periodo de 72 horas, tú estás revisando todo lo que ha sido tu última encarnación, todo lo que ha sido tu vida, desde desde atrás para adelante, o sea, desde más viejo a más joven. Y, y revisas y entiendes cada una de las cosas que has hecho bien y que has hecho mal. En qué te has equivocado, qué no hiciste o dejaste de hacer, qué debiste haber hecho en fin todo todo todo y eso queda como en una película y después que se digrega ese cuerpo se concentra en una especie de llamémoslo no sé por un chip eh, por de, para que me entiendas digamos en un elemento que se llama átomo etérico permanente porque alguna vez que tienes que haber escuchado acumular tesoros en el cielo hacer el bien para acumular tesoros en el cielo pero donde quedan si, si, si yo me muero después que me muero lo que hice donde queda podría preguntarse cierto lo que uno hace bien queda en ese chip grabado en una parte de tu cuerpo que es, que es la individualidad la individualidad se llama cuerpo astral que cuando tú alcanza formas superiores de conciencia, ese cuerpo astral se convierte en un cuerpo de luz. Y ahí, finalmente, llegas a ser uno con Dios, un espíritu. Por eso que ha sido dicho, soy dioses, y haréis cosas más grandes que yo. Pero, ese átomo, átomo etérico permanente, te digrega y te quedan cinco cuerpos después pasa al plano emocional y si hay muchas cosas que tienes que corregir y aprender te vas al plano emocional más bajo lo que se denomina purgatorio si ha sido un, un criminal y ha sido un pedófilo por ejemplo te vas al más bajo de todos que es el infierno Entonces, denominado el infierno, pero en el fondo es un infierno emocional donde todas las experiencias se ven. Todo el mal que tú has hecho se ve multiplicado por 10. Si tú vas provocado un dolor tan grande en una persona, tú vas a sentir ese mismo dolor que provocaste 10 veces multiplicado. Entonces... Y después de esa experiencia por ese plano emocional. Se digrega tu cuerpo emocional. Y se forma un átomo emocional permanente. Quedan todas las grabadas las experiencias. Por eso que si tú tienes. Eh, un niño tiene por ejemplo un trauma. De que le tiene miedo a, al agua. Un miedo inexplicable al agua. Es porque en su vida anterior. tuvo una experiencia perfecta. ...terrible con el agua... ...o el muerto ahogado... ...no sé... ...y eso quedó en el átomo emocional permanente... ...que quedó en el cuerpo astral... ...entonces en la próxima encarnación... ...ese niño va a tener un trauma al agua... ...por decir algo... ¿ve? ...todas las cosas quedan en forma permanente... ...después lo mismo el proceso en el plano mental... ...y en el plano mental tenemos un equilibrio... ...porque ahí... El, tenemos los primer, segundo y tercer cielo que es donde se planifica la, la próxima encarnación bueno pero, eh, es, daría para mucho eh, la respuesta pero estoy tratando de ser lo más sintético posible eh, para explicar por qué la muerte no existe los cuerpos superiores no se digregan así que tú sigues pensando y sintiendo Siendo igual, con más sabiduría, entendiendo lo que fue tu vida anterior, y tú sigues igual. Y después, tú te das cuenta, en armonía con tu conciencia superior a la que tienes acceso estando allá, y que no tenemos acceso estando acá en la carne, eh, vas a, vas a planificar un, una encarnación para que te haga pagar todos los errores, que tú sabes que tienes que pagar porque ahí tienes conciencia de que tiene que ser para para evolucionar tienes que hacer tales y cuales cosas. Entonces tú mismo planificas tu encarnación con tu parte superior por ser y con tu ángel guardián que también está siempre a la honra. Eso existe. Lo conoces, es tu amigo, pero no lo recuerdas acá en la vida física pero allá te acuerdas y cuando te, cuando has muerto eh, el primero que te que te va a saludar y te apoyar va a ser tu ángel que tú lo vas a ver y lo vas a abrazar como como se abraza a una persona que añoras mucho y que no has visto mucho tiempo eh, así va a ser entonces eh, en ningún momento dejamos de sentir por eso que la muerte no existe, mi querido. Todo es un proceso trans, de transición a distintas etapas, distintas formas de vida, llamémoslo así, para decirlo en forma muy, pero muy sutil. For, digamos que son distintas formas de vida, pero siempre una continuidad. Nunca dejas de sentir, nunca dejas de pensar. Y eso además está demostrado científicamente con con varias experiencias de personas cercanas a la muerte que han han vuelto de la muerte y han contado la experiencia. Entonces, hay mucha documentación y mucha información al respecto hoy día. Entonces, eh, esa es la razón porque decimos que la existe porque nunca vamos a dejar de siempre. Nunca. Nunca dejamos. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de experiencias increíbles de personas que han al borde de la muerte y lo que han vivido y cómo ha sido su, su experiencia y, y todas tienen un patrón común, entonces tenemos que abrir nuestro corazón y creer, no podemos ser incrédulos a todos, no podemos cuestionar todo, tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente siempre para para abriarnos a la posibilidad de que lo, no, lo que nos estén diciendo sea verdad. No creerlo, pero abrirnos a la posibilidad de que sea verdad. Entonces, para ver si es verdad, voy a investigar respecto del tema. Pero no cerrarme. No, porque esto no lo veo así, así que no lo creo, punto. Sin sin causa, sin sin causa aparente, sin razón aparente, sin ningún fundamento especial eh, no lo creo. Y esto es... Bueno. Bueno, mis queridos auditores, estamos llegando al final del programa. Hemos eh, eh, tiempos difíciles. Tiempos de muchos eventos, muchos cambios mucha mentira, mucho engaño vuelvo a decirle, no crean nada cuestionen todo cuestionen lo que decimos nosotros también porque es la mejor forma de no cuestionar y reflexionar reflexivamente y, y voy a ver por qué dice este señor esto Y voy a ver por qué dijo esto otro que no me hizo sentido. Y voy a investigar. Todavía tenemos herramientas para investigar, mis queridos auditores. Todavía no se nos han cerrado todas las puertas. Entonces, eh, podemos investigar. Pronto, vendrán cambios muy importantes y a lo mejor no vamos a poder investigar nada. Entonces, abramos nuestra mente y nuestro corazón para investigar recibir las cosas con la perspectiva de que eventualmente puedan ser verdad no las crean pero abran su corazón y su mente a todas las posibilidades bueno mis queridos auditores los vamos a dejar hasta acá los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto muchas gracias y buenas noches you <clears throat>